de 1776 y en cada volante en reservas dentro del carril y en plazas de popular que otra sobre el Sentindo 101.8 FM Y estoy haciendo orilla en Radio Topo Principiamos un miércoles más Buenas tardes, pues como ya han dicho, somos en Rayo Topo 101.8 de FM. Tenemos un teléfono a Tucanos y Tosagana, Gana, cuando metamos música que llevo 976 29 13 90 y vuelto. premó por nosotros rica a las 8 de la tarde haciendo un especial poema nos decir de sobre 12 de octubre cerrando con con un compañero de de blog independentista también que llevenio por aquí tachando de la campaña que se ensetando aturemos a represión y con lo mío compañero le leeremos del texto de viejas convocatorias de Roberto Lestau sobre o 12 de octubre By the way I'm still a Just laugh and de principio rematás también que tenés un correo electrónico que ya es fendo.orella@gmail.com y un blog que ya es fendo.orella.wordpress.com Deslizamos con una canta de música y principiamos. Llamamos o programa leyendo un texto que ha feito a organización nacional andaluza a de o 12 de octubre e a súa han vista de vista calendrata e que significa tal. tae. O texto C10, 12 de octubre, díado de imperialismo opresor, explotador y xenocida españolista. Se ve unha calendrata que sintetiza o conxunto do que de continuo hasta hoy e nunca no podrá avisar de estar España, o qué está para lá significa e conlleva de raso como conceito sociopolítico y sale a de 12 de octubre. medio de ella, el españolismo militán conmemora tanto el suyo clamado Día de la Hispanidad, continuación es dado Día de la Gaza Franquista, como lo suyo Día de las Fuerzas Armadas. Que el Estado español celebre como fiesta nacional a conquista y ocupación de bellas naciones, explotación y esclavización de seres humanos y les termine de millonta de pueblos, así como que se consideren hegeus los do feito, feitos que se empleen de Argüello o se y en ellos simbolicen la esencia de todo el español. Ayer, a raza gué hispanida, subraya el carácter de torre accionario opresivo y expoliador de toda ideología política de España, con independencia da súa forma de Estado que vista. Cristo Estau, tigre dita ta, como festividade militar, desmiente a mega campaña da socialdemocracia españolista de camuflar ao súo exército como unha ONG humanitaria, tornándonos a la realidad de unha institución concebida ata perpetuar o encadenamiento dos pueblos. Restarro archeloides de nacións. la propia propia constitución les atribuye la misión de defender la integridad territorial estatal. Pues como fa cintas añadas, a españolidad se impuso mano militar y y no san amagau de mantener o su carácter de fuerza represiva y de ocupación interna que les han amplau o radio de acción de estas actividades a lo resto del planeta. Que el estado español mantenga como conmemoración fascista, desvelándolas. Eso significa o que suponió esa transición y o constitucionalismo resultante. Un acuerdo que permitiese estabilización de un continuismo neofranquista, trasvistiendo las instituciones de formalismos democrático burgueses, con la ayuda, de, con la duya de que renunciaron y traicionaron a esencia de los principios de justicia y libertad, que desde a allora avalan o acatan o regimen formando partido taravidao lo que no hay un Estado de derecho, sino que un Estado autoritario. En esta despreciable villa de exaltación de imperialismo español, nación andaluza reitera su suyo clamamiento a todos los andaluces de conciencia así como a los de la resta de pueblos en su yugo o chugo españolista de matar con la fal, falsa pseudo-democrática de estos zagues 31 años, defendiendo la luita por la liberación nacional y una democracia real. Hacían que otros la abandonan por medio de la unidad de acción entre la ruptura democrática El establecimiento de un período constituyente auténtico do previo reconocimiento y recuperación soberanía nacional por partidos y distintos pueblos puede hacerse posible un escenario pleno de paz y libertad que posibilite que tanto andaluces y andaluzas como la ciudadanía de resta de países negaus puedan debatir y decidir suyo propio esdevenidero por Andalucía Libre Socialista por la libertad y el socialismo para todos los pueblos 12 de octubre de 2009, Nación Andaluza que quisiera presentar eh los hechos que se hacían el pasado 11 de octubre en Iruña, que le reclamó una antifascista alguna, que era una calandeta que se paróta a hacer una una visita del partido fascista Falange Española que que estuvo en Iruña Sevilla. Y pero antes más, antes que además presentar eh bueno, había cositas que también se han feito a resoldo el 12 de octubre en Toledo. Por ejemplo, pues en Toledo se fació hecho una manifestación una contra manifestación contra un auto de o partido nazi Alianza Nacional en lo que había seis detenidos debido a cargas policiales y también deciros que en Barcelona o 12 de octubre de Maitín también se fació una manifestación antifalsista y de tarde se fació una contra el genocidio indígena de los pueblos de Latinoamérica. Eh, también decir que en Madrid se enfaseó un ATRA del de eh, movimiento castellanista, se achuntó con las organizaciones de, de América, para de denunciar, igual que en estos otros puestos, el genocidio de 12 de octubre. Y principiando con, con la manifestación que nos ha comentado compañero de, de iruña seis detenidos en Iruña de impuesto de violentas enrestidas contra los antifascistas Una gran movilización popular logró enfrosca, enfoscar, o día 11, la autoorganizado por falange en Iruña, con a enxaque a do día de hispanidad y, ata máis do granizo despliegue policial o discurso dos faixistas foi taíao bellas vegadas. As cargas con a que protexeron aos seguidos de Primo de Rivera se saldón con seis de quenius e uno hospitalizou. Iruña xa hiere unha contundén de repuesta popular a la rivalada das cuatro docenas de militantes Falange, que hitornaban tres añadas de a la capital de Nazarroa da reivindicar a españolidade. Más de 20 se van convocado a la ciudadanía ata que salísa ta carrera, y evitará que se cese una exaltación de racismo y la xenofobia. La antifaisista Aguna que principió a las 12:00 con un homenaje a las víctimas del fascismo en la Plaza do Castillo, blindada por españoles y forales que identificon a varias personas cuando se amanaban tarifise y al auto. Donde el kiosco o reunidos vacíos una mención especial a los inmigrantes anónimos, víctimas de la violencia fascista, a las mujeres y a los secuestrados, torturados y amenazados. Dimpués a de un rescu Os el sendrezón de que paseo Sarasate aunque se aceptó a las 12 de Maitín una manifestación vais el lema fascismo arena o cua mil colores contra el fascismo milenta de colos a protesta secundada por bellas 2.000 personas según esa organización Antón en las carreras céntricas de Iruña y chilando, lemas antifascistas. mientras a suyo trayecto le encargó de dispositivo policial se una ocasión a la levantadera de amenazar con que, si no se controlaban los chilos, la manifestación no podría continuar, más ni menos, las cantas no saturón y a manifestación podía regresar a plaza de Castillo. A las 13 horas, la regla la representación que logró otra línea falange de Tairuña, tras a personas que facían un ridículo, a suicio de los organizadores del antifascista Guna, lanzó un mensaje de odio desde a plaza Blanca de Navarra, A Falange y acudió con velos de suyos primeras espadas como Miguel Valenciano líder del sindicato español universitario y Manuel Andrino suyo nuevo Che nacional. Sin embargo muchas de sus banderas se quedaron refirmadas en un furgón porque no tenían provecho de chenta prenelas. Protegidos pero un granizo despliegue policial que no dejaba de entrar en la plaza a ningún que no se identificase. Los mañnates de Falange amenistón de pulgar o volumen de megafonía que tra llevan de Madrid de que suya voz escuchase por encima las cantas republicanas. que sonaban desde de bellas finestras de la plaza. Miguel Valenciano, bajo una plevia intermitente, enristió contra el independentismo, el aborto, y ascendió a unidad el destino de destino universal de la nación española, aunque dijo Esclatero que no quiere ni gays, ni rollos ni migrants. O mañana de la facción universitaria desichó que se trancasen todas las y en imposición de un sistema lingüístico unitario. En el una mujer que se va colado de entre los falanchistas logró sacarle el micrófono tachilar un entalto a libertad, antes que los falanchistas se napicazasen sobre ella y la batanasen con los mástiles de los suyos señales. Los antidisturbios tenían que quitarla de opuesto. Un otro joven que logró colarse en la plaza y ha mostrado un señal, pero los presos y presas también estió fuera quitado. Los antifascistas chocó con el policial, cuando, de la manifestación, privaban la manáxica de a falange si suyo auto. A policía española no dandaleó encargar para dispersarlos, o que produció carreras y arrestidas para las carreras. Según de esos organizados, ya que la delegación del gobierno no quería confirmarlo, ya vio a lo menos seis detenciones, todos de París estar con de los jóvenes, estuvo arrestado con prueba de aturar a unos antidisturbios que llegan abatonando a un manifestante que de impuesta menistro de atención hospitalaria. Mientras sonaban los disparos las pilotas de goma, prenía parola a Andrino, mainate máximo de la falange, que aseguró que plegaría al INTE, de que los falanchistas se enfrontinen a los antifascistas sin intermediarios, reivindicó a pena de muerte a los terroristas y odreito que tienen los españoles de secutar esa pena capital si se troban con Belún miembro de ETA. A la fin, o de Falange prometió que no les tremolará el pulso si han de recuperar Nazarroa farroa pela fuerza. Andrino fació referencia antimas a Falange y Tradición, una cuella fantasma según que esas suyas parolas. cuya actuación son autos de justicia a favor de la verdadera memoria, de la verdadera memoria histórica. De del auto, los falangistas marchó marchando opuesto puesto en una caravana de autos entre fuertes miras de seguridad. Ves vecinos se so asomaron la a las finestras de las suyas casas y les increpón. En sol 30 y Visov venius ta o domingo, cual más buscamos a paz y a tranquilidad. Hasta más la escolta, los autos estiraron a Pedregaus, o que provocó que los falanchistas se saliesen del auto en busca de baralla, pero la policía les obligó a tornalle. Miembros de la organización del antifascista GUNA se mostraron prosatisfeitos la celebración de orilla en cara que les fació duelo a las detencións ocurridas. Remeron que debió la plevia no se podían fer los autos culturales previstos, pero por encima de todo, querían agradecer a las personas que participaron en la protesta, Atamás del amedrentador despliegue policial con haches de uniforme y de paisano. Pachi Velasco, miembro de Tuac, Asociación de la Recuperación a Memoria Histórica en Euskal Herria, afirmó que el principal objetivo del antifascista una se cumplió, denunciar la presencia en Iruña de un autofascista, en cara que matizó que los más peligrosos no son los exaltaus, sino los que tienen cargos dentro de los partidos políticos, llenadas de estructuras de poder. Pero otra parte, en Lizarra, también se celebró Odilla 11 una concentración para de denunciar que unos esconoisius evantalló o estralazos un chico, un chito del árbol de Guernica, plantó en un lugar, y también la plaza que recibió, fue a pocos días, un joven de Cirauqui a más de un facha conocido de la zona. Odilla 12, Iruña, tornó a denunciar un faisismo en una nueva convocatoria en contra de las agresiones y la guerra sucia. La marcha partió a la media tala 6 desde la antigua gara autobuses y vi asistión bellas 2.000 personas. que son sentidos 101.8 FM y estoy en la Y rizamos ahora hacemos una chica de pausa y rizamos con una canta de la, la coya Boodoo Glow School. como hemos anunciado al principio del programa, y he venido al estudio y he con nosotros un compañero de bloque independentista de cuchas. Buena, buena tarde compañeros. Hola buena tarde. Pues vamos a principiar bueno aquí una chiqueta una chiqueta de entrevista de entre los tres, para que nos charre una mica de la campaña Aturemos a Represión, que si son estos es pilas por rico Magdalena, tal vez ha puesto belleza y bueno, primero que, que, que a preguntarte ¿por qué se fue esta campaña? ¿cuál yo su en ¿qué sentido tiene? sí bueno, eh, en Oscar pilas en los de la nueva pasada eh... dren todo programa de fiestas se hizo en un auto oficial con el ejército en el que Levón bon, junto el, un, un señal español junto, junto a lo monumento de justicia de la plaza de Aragón eh... Provechen se amanó a protestar y a chilar y Sevilla odilla o día que se fue al auto militar, bueno militar, englobado en las siestas de ovilar. Y a la fin, cuando remató el acto, se procedió a la identificación de de un camatón de personas que llevan protestando y chilando Meses, prodé meses después, plegó las piñoras, las piñoras que no pas vinieron como, como faltas, sino como faltas graves lo que supuso un brinco con los plazos y también con la cantidad de ¿no? Y, y bueno se recurrieron y han estado han, han estado paratas navegada y continuan bueno han, han continuado ahora a plegar de nuevo aspiñolas, refirmándose en que lo que se va interrumpió interrumpió y era un auto militar y no pasa un auto un acto de fiestas Pues si no pues nada, nada acordaba, por el acto que hizo de eh, los compañeros tío pro mediático podemos decir y se salía en pro televisiones como que una colla de de echen violenta Y e van tilados en contra la banda de, de, de señal español. Bueno, bueno y, y es curioso también ¿no? como empleaban esos términos ¿no? de echen violenta o violentos, cuando precisamente ahí ellos que tenían armas y eran o los militares que, que hieran, pero bueno. Sí, así, no sé, ya arrocló que una colla de Chen que, que chilaba y, bueno, como hizo compañero, se, se llamando a la policía y demandó identificación, París que tal cosa, pero a la fin ya van para que la van Bueno, pues ahora, como anti más de las piñoras, co, eh, nos podrá presentar una mica como la, la luita contra ese señal, si se lleva continuando, si hizo so Claus en Bella Plataforma o... Sí, bueno... Eh, Ya existe a, a coordinadora contra lo señal español, de la Plaza de Aragón, en Zaragoza, una coordinadora que ya da afectados. Eh, principalmente vía en esa coordinadora organizaciones de Cucha y aragonesas, que lo que se extiende es que saquen no señal español de dicha plaza, ¿no? Y que por el profe es que no lo metan en, en Garrapuesta de la ciudad, de Zaragoza. Se continuó... Lo 20 de aviento pasado con una manifestación que estió tan usatras exitosa y bueno, se son continuando continúan los contactos para hacer más actividad, a, a más de recursos a la justicia y entre otras cosas, eh, documentos de denuncias, bueno, se ha prevau ampliar un poco el apoyo y se ha, lo refirme a, a la LUITA. Evitando que acompañarle cualquier la historia, estoy que nos podría explicar una mica por qué se luchando contra ese señal, porque mira muchos señales españoles en Zaragoza, pero más que más porque se lluita contra ese señal. Bueno, pues más que más, yo he propuesto a que la a Plaza Aragón, en la Plaza Aragón, yo monumento de la Luz, Justicia Mayor de Aragón, y bueno, pues... Eh, Eh, no no llevo por, por ser un homenaje a este hombre que bueno a fin de cuentas llega quillera ¿no? pero más que más llevo por lo que representa, representa los eh, derechos nacionales de, de este pueblo ¿no? y eh, la historia de cuando Aragón llega un país independiente y bueno pues, pues lo que sabes es que estoy en 1591 eh, pues bueno el país este invadido por ellas eh historias políticas que bueno que tampoco no ha afectado directamente a pueblo pero pueblo se levantó contra contra bueno contra Felipe II, y Felipe II decidió mandar el país y a justicio nunca miordito o piordito a Chandela Núñez y a muchas más personas a mayor parte y era en dos pueblos normal y corren y bueno pues ya pues a la fin del siglo XIX o principios del XX se fue a aumentar justicia a remendar esos feitos y claro un puesto simbólico tal aragonismo en un sentido amplio que meter si calle un señal español Pues lleve una restira gaso a todo los movimientos, a toda la Chen que tiene una mínima conciencia aragonesa. Que si quieren meter señas de español, pues bueno, ya que somos españoles a la fuerza, pues bueno, tienen otros puestos que no nos cuaga, pero bueno. Pero es que ya, eh, meterlo en la Plaza Aragón, pues es pues, un eh, restir de gaso contra, contra todos. Y el Platero que lleve una provocación de vicealcalde que somos sufriendo ahora en Zaragoza, Por reciente atrás cosas que nos vienen de todo fusle que ha feito, pues dedicar dedicado una carrera a a homosen Escriba de Balaguer a regirse en un pleno de del concello mismo de da Luenga, las Luengas de esta tierra y bueno, eh pues vamos a charlar también de delegado de gobierno de esta ciudad, que también cuento que tendrá cosa que ver ya que ye un militar, pero bueno, ya que llevamos charlando de de justicia Eh, no sé si has tenido el contacto con él para charlar de este tema y u, qué opinión tiene sobre este señal. Sí. Bueno, nosotros, desde de la coordinadora contra los señales Español eh, eh, se metió un recurso eh, explicando los motivos por los que se exigía que se sacase o señal de la Plaza de Aragón. ¿no? Pues yo lo que ha dicho el compañero de pues, cuestiones de simbolismo, que han ficado los señal no en un puesto. pues se simbolizan las libertades nacionales de Aragón a, a su independencia. Entonces la justicia no ve curioso porque Bella Cosa se le bien a cucho independentista y otras organizaciones aragonesistas hasta que la justicia se concare, se, se compare, ¿no? se pronuncie contra los señales españoles en esa Plaza. Y mismo le dio dos soluciones al al al al al Consejo de Zaragoza hasta que aliviase ese problema, ¿no? Y bueno, le pidió que metese una de, de Aragón ahí y otra en la Plaza España, de España, otro señal español en la Plaza España, cosa que lo concedo, no, no aquí estoy y lo que van a hacer es cumplir la ley de símbolos de Aragón, cicar en la Plaza de Aragón otro símbolo con las mismas características que el, que el español. Qué curioso, ¿no? Bueno, eh, íbamos a hacer una, chi, una chiquita pausa, si queréis, y entonces íbamos a avisar ahora con una canta que se la íbamos a dedicar a, a nuestro alcalde católico, la Cantalle de la Colla, Paz de Religión. De tan hardcore de pilas continuamos siendo una entrevista a un compañero doble que independentista que nos está hablando de la campaña aturemos a represión ahora bueno queremos que le van a cerrar bueno de, de nos ha dicho que a principio ahora la, la campaña y de cada uno quiere plegar sí, bueno la campaña has principio ha vistos pilas ya se sacó un manifiesto yo diseño meses antes pero hasta que no se dice que ya era firme, han recibido del delegado de gobierno de do PSOE pues no no se, se decidió no continuar con esa campaña. No, ahora bueno, hace unos meses se hizo firme y ya se decidió es en, en las fiestas de la capital de Aragón a, a, a difundir, a esparcir este material, es en las zonas de base. te vas de la ciudad y profes que sí en A Magdalena, en obico o Bloque Independentista me te va unas barras, una, una barra que hay este cabo de semana, pues para hacer actividad popular y bueno, una popular. La campaña no se se, se va a ampliar en los próximos meses, se pretende extender en el tiempo mientras esta amenaza continúe, ¿no? Y se, bueno, se espera en todo el país, en todas esas rodaladas donde la cucha independentista tenga plegada, ¿no? Bueno, pues el de el ser de Fenderilla que, que hayas querido venir a, a, a este programa a presentar esta campaña, una vegada más y cosa nos vimos y os pues, nuestros mejores deseos hasta, hasta la vuestra campaña. y bueno, ya sabes que da si quieres cosa que a mí usted, pues ya los micrófonos de Fenderilla son abiertos hasta los a luita. una lucha independiente una de las cosas gracias a vosotros por a vuestra invitación y pues, continuamos. Ando con los 12 de octubre, ahora vamos a charlar una mitad de, de la Guardia Civil cuya patrona es la Virgen de Pilar. ¿no? La Guardia Civil monta suyo Museo de las en la Ciudadela de Pamplona. Por primera vegada, la Guardia Civil surtiendo suyos cuarteles de la Avenida de Galicia, tan rara la Virgen de Pilar. El cuerpo policial, en una prebatina de amanaxia o pueblo de la Farroa, no se subluyó de hacer la homenaje a la División Azul. Iruñéa, ...que recibió este domingo a visita de Falange Española, vivió el viernes pasado un otro auto... ...una exhibición de la Guardia Civil que podría suscribir o mismo lema que a concentración falanchista... ...por la Unidad Nacional, Navarra por España. O cierto, y que, más que a manalle, a exposición Feba Espanto. Hasta más de que por primera vegada, os guardias civiles, Feban un poder ayer de tardis... ...por Fese reyeta de zaga de suyas antiparras foscas... A gran mayoría de los que y esnavesaron ayer de tarde a Ciudadela de Iruña lo facieron por el punto más luenda exposición. Hizo sí, mirando de bislay que yo que feban así tantos autos de patrulla y tantos guardias de de uniforme. En total, una treintena de personas petenaban por la exposición. Incluyó sus acciones de paisano tafer bulto, fotógrafos y periodistas. Los policías se desvivían por parecer amables, más que más con los niños. Les montaban las motos los hachés de tráfico, les, meteba, les meteban a sirena, y en cuenta de la misa les afagalaban con pegallos y bol bolígrafos de rollo igualdos. Dos 5 u 6 stands dos que feban particular espanto, o primero o del armamento, compuesto por fusiles, eh, subfusiles y rifles de precisión que los hachés no tandaleaban en amparados curiosos. La tramesa que apabilaba y era los antidisturbios. Bellas bocachas con las correspondientes pilotas de goma, pero también cizallas y martillos para soltar estri, estrincallaus y las granizas porras, cascos y escudos. Tafermas más metieron a una, a una chen roya para mostrar ochuguez dos los antidisturbios. Completaba la muestra una exhibición de cáncer y strauss detección de explosivos y lecciones de orden. A la fin, quedó un poco deslucida, ya que la anunciado con... la anunciao que especialista en detección de drogas se trobaba de patrullar. O verdadero museu da Sorroz se trobaba baixo o teito en unha das cambras da exposicións da Ciudadela. Así se va a meso unha exposición de emblemas, distincións e chapés da Guardia Civil en distintas etapas da súa historia. Se trata da colección personal dun Guardia Civil destinado en Arguedas. Entre as piezas pro que si velaban bel símbols franquistas. Viva tricornios de gala, boinas, banderins, Un altizo guardia civil fue varias explicaciones, él y era el único antimas do papa en una fotografía que llevaba a tricornio dos más de 20 acciones que se tomaban en la exposición. A saber partir de la muestra lo disaba todo pro-esclatero, a guardia civil ya huellosa que en ye, pero también de todo lo que ha estado y representa. Remataba a la exposición unas fotografías de la calavera, una división de guardia civils que se convirtieron en héroes do bando nacional mientras a la guerra civil. Lutaban en Teruel y se enfrentaron en una sangrienta campaña contra los republicanos de Tarragona, Castellón, Valencia, Cuenca y Guadalajara. Tan brutal se estieron las suyas en vestidas que remataron per prender como señal una calavera sobre fondo negro. Dezagadas fotografías dos hombres de la calavera junto a una mesa de canapés y sucos, se trovaba una sección dedicada a la división azul. En los carteles explicativos únicamente se le apuntaba que se charlaba de guardia civil que se van sumando a la banda alemán mientras esa guerra. El Udindro de continuo aparó la nazi. Pero el intento de omisión se más bien poco resultado. Una de las vitrinas ya era presidida por un casco con dos emblemas, a bandera española y una alica imperial con la cruz gamada en las suyas zarpas. vamos a rematar esta gambareta que nos hemos feito por el Estado y el mundo entero Charlando de 12 de Octubre en la capital de lo que podríamos decir el Imperio de la Hispania ¿no? La Virgen la de Pilar y todas estas cosetas Belloc y la Gran Duquesa de Prusia Este es un artículo que hemos quitado de un blog que se dice Inde El suegro de ello que en paz, en paz se descanse, recentaba que en las añadas 50 Pasó por estas tierras una suposada Gran Duquesa de Prusia con aspecto de nobilismo señora, empilmando a incautos alcaldes. La fue a creer que tenía los mejores contactos ahumados al alto ante más de una fereña amistad con Franco y que gracias a ella podrían soñar con una gran carrera política. Uno de los engañados estió el ayer alcalde del mío lugar, que añadas de impuestos amaneceaban entre os demandantes que consiguió un posar en un banquet a la embaucadera. Hemos feito al cordanza cordón de esta historia en casa mía, En conocéis la noticia de que a gran duquesa de Prusia, por nada una figura desabierta de la Ipeña, venía a Hueta Zaragoza a hacer entrega al alcalde Bellioc y al arzobispo metropolitano lo diploma de Tesoro de Patrimonio Inmaterial que ha obtenido a tradición la devoción a la Virgen de Opiéar en una ceremonia solemne que se ha desembolillada en la Santa Capilla justo antes de la ofrenda de frutos. Bueno, a ver Valle que, a su vez por la suya trayectoria, se ha abierto a disau a la gran duquesa de Prusia por su lero, y este ye muy más angulcioso que no ella. De feito, ha empin maullá media médica y a prus políticos da Rolls Town nombrando capital da cultura por a súa cuenta, en cara vez aniu acucutando as denuncias de bellos organismos e medios de comunicación que la acusan de haber feito un lucrativo taravidau. a través del la y siempre eficaz estrategia de empilmar avables. he pro con meter Xavier Tudela en el buscador de Google. Te va a seguir con unas cuantas sorpresas. Este señor, nació en Barcelona en 1958, tiene una oficina en un piso de Barcelona, en lo que, según te se afirma el mundo, no hay tres vayan que dos personas, o mismo Xavier Tudela y una secretaria, que cuentan ta suya faina con un teléfono y dos ordenadores, Esa ya realidad, realidad do Farutero Buró Internacional de Capitales Culturales, que preside Tudela y do que no fa parte de ningún más. Él lo creyó, él lo manulla, él lo preside, él se lo guisa y él se lo mincha. Siempre, pro que sí, que quite o refirme la financiación los alcaldes correspondientes. Presintió lo suyo Camín en 1998. creyendo a organización Capital Americana de la Cultura, en la mesma traza de Juan Palomo, prevó de empilmar a Osadilis de Toronto, pero estos no hay callón, demandaba al tuvaiso medio millón de dólares y un trapacil de trabajadores a los suyo servicio, a cambio de un título no demandado y con unas contraprestaciones muy poco esclateras O caso, ya que no reveló yo suyo encerrinamiento tenía recompensa, hasta más de que en vez de los puestos para un cuenta de la mentira, consiguió nombrar bellas capitales americanas de cultura en las añadas venienes a cambio de un puyal de dinés en cada caso si fa uno fa 470.000 dólares en cara iba a tener o refirme de Auea, organización de los estados americanos esta organización declaró que no tenía ningún ligallo con este señor ni con los suyos que en amplio de impuesto negocio con organizaciones que otorgaban o título de Región Europea de la Ñada, que ganó con dudosa honor a las Baleas en 2002, en opreto todas las críticas de que denunció no montaje, o de Capital de la Cultura Catalana y o de Capital Brasileira de Cultura, siempre afirmando, sin contimostrarlo, que tenéba o refirme debidas instituciones internacionales. Todos estos los organismos que entregan todos estos títulos Tiene a suya 7 en la misma oficina do piso de Barcelona y son menaus por lo mismo presidente, Xavier Tudela i Peña. Y también ha organizado as iniciativas do Tresorio, Tresoros do Patrimonio Inmaterial, as 7 Maravillas do Patrimonio Cultural de Cataluña e gastos puestos. Y agora un proyecto a capital da cultura dos Estatxunis e a capital da cultura española, que París que encetará este original embaixador por 2012. Zaguero y lo que más porque muy me temo que este tío no se irá de Zaragoza, y por si un caso pretenden empilmanos, bueno, a nuestros políticos, sigamos a la tisba. O la capital de la cultura española, yo un je un embacile, ¿sentiu? Sería deseable que, a lo menos, los responsables de nuestros diners se, fo, se fotesen una huelladeta a Google cuando les vengan con proyectos que cuestan bel cientos de miles de euros. Que pues se me informe en una que no señar garrado pelico, ni embrecase con cosa. No se puede demandar menos, me temo que el aviso ya menester. Llega Pro convieriste maitín a Sabier Tudela, de entre las autoridades de la ciudad y la iglesia, que le daban gracias terne que terne. Y 30 periodistas gráficos con o flash a totestrus, clic, clic, clic. Que yo no me lo podía creer, le embaucadoriste, como si estás un persona personaje importante. en la Santa Capilla de Wanda Vilcert, del entrar al alcalde, arzobispo de Zaragoza y o cardenal primo de América. Para matar con este programa especial sobre la Hispanidad y la imposición española sobre los pueblos, íbamos a presentar todos lo que se hacía pasado 9 de octubre en Valencia. 9 de octubre Día do país valencian y se gusta hacer una manifestación en defensa de los derechos nacionales dos países catalanes. Vienta de personas reivindican en Valencia catalanidad o país valencia. Vienta de personas han manifestado esta tarde de 9 de octubre en la ciudad de Valencia. A tradicional manifestación de Día nacional do país valenciano. ha contado con una acción de presencia independentista. La esquera independentista, representada por la organización de Chorens Maulet y la organización política en Daván, ha marchado, como cada añada, con un nutrido bloque por las carreras de la ciudad de Oturia. Cuatro bandieras, a Señora de la Ciudad de Valencia, a Estelada, a Bandiera roya y a Bandiera Feminista, enantaban una pancarta independentista, aunque se podía leer el lema nacional, Unitar Popular entre la Independencia y el Socialismo. De zagadista pancartas se yachuntó una multitud de personas plegadas y todas arredoladas, que han desafiado a presión policial y do faixismo e han amostrado detrás da esclatera que o proxecto de liberación social y nacional dos países catalans continente adevante. A convocatoria independentista ha principiado con una edición de denuncia del españolismo que ha consistido en la crema de una falla onde se representaban los rostros dos mandatarios políticos como Zapatero, Francisco Camps, José Montilla y os símbolos dos xílios partidos PP y PSOE, asinas como tamén a imaxe do Borbón representado ao costado dun símbolo falanchista como heréu do dictador franco. Entre esa manifestación, os xilos contra o capitalismo, contra o fascismo e para a independencia dos países catalanes han estado na constante. En matar a marcha, moitas persoas han aturao das cuitaras xagradas independentistas. O autopolítico político se ha realizado sobre un interimão que presidiva a pancarta con o lema da Diada. Un bocero do Sindicato de Estudiantes dos Paísos Catalanes ha estado o primero en a parola e referirse a la necesidade de continuar luitando dende as aulas pero é unha mostranza pública, de calidad, non patriarcal e catalán. También ha apoyado un militante andaban que ha remarcado o carácter innegociable que tal esquerra independentista tiene a territorialidad de los países catalans. O militante independentista ha remarcado la importancia de no renunciar a la nuestra nación y a cada una de las sillas redobladas en un proceso de liberación nacional. Ha subrayado que la esencial de la Gràcia en las convicciones la podrá enantar y en ese sentido ha remarcado la importancia de mantener la movilización de 9 de octubre a tamás las presiones policiales y faixistas. También se ha referido a la situación social y política do país. con más de un millón de aturados en os paisos catalans e con unha administración querada la corrupción. E ha señalado que no é fan buena onda os cambios superficials, que cal construir una nova sociedade en que a explotación entre as persoas desaparezca e en que o respeto ao medio ambiente xega unha prioridade. Asinas ha convidado a todas e todos a divísselle a la luta por unhos paisos catalans independéns e socialistas. La auto ha rematado sin incidéns e as notas da Moixeranga han exorfinado unha añada máis a esta jornada reivindicativa de 9 de outubre. vamos a haber feito vía crónica de lo que han estado por ahora los PILAR disidentes. No nos vaga porque ya se nos ha feito la, la hora Pues hemos de avisar con los compañeros de, de lucha libre que han agorado el programa Y rememberatos que tenéis todas las convocatorias de estos PILAR en una página web Que llegue org Y cosa más, nos sentimos o, o miércoles venien sí, pues miércoles venien y entonces que vaya bueno plantar fuerte